Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillon, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y, y junto, junto contigo, contigo formamos el, el Aquelarre. El la... Hola, bienvenidos a todos. A este su primer programa que Aquelarre. Les doy la bienvenida a este bello proyecto que tenemos tres personitas. Que nació así, de la nada. Pero maravillosamente lo estamos haciendo con mucho amor. Hoy tenemos un tema maravilloso. Pero antes de eso, quiero decirles que estamos súper entregados y súper dispuestos a ustedes. Es por eso que le doy la palabra y la bienvenida a la bruja más bruja Itzel. Ya, ya llegué, ya me invocaron en la que la reinicia y en la que la solamente es posible por ustedes y por estarnos echando aquí el chismecito. Miren, si nosotros amamos algo es el chisme. El crecimiento personal y el café, ¿sí o no? Y pues vamos a tener un tema muy interesante referente a algo que lidiamos todos, todos los días y que casi siempre también somos nosotros, no nos hagamos. ¿Cómo lidiar con las personas tóxicas cuando está afuera y cuando el tóxico, sí, efectivamente, eres tú? Cuéntame sobre esto, Didier. Ok. Ok. Todos en alguna ocasión hemos sido tóxicos y todos hemos tenido esa persona tóxica e incómoda en nuestra vida Ya sea desde un jefe, eh, una pareja, un amigo, una incluso familiares que pueden ser personas tóxicas en nuestra vida El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema y es de suma importancia conocerlo Porque en la medida que nos vamos relacionando también vamos creciendo Y... Saber o identificarlas a estas personas nos va a permitir que nosotros podamos pues tener éxito también en nuestra vida. Muchas veces estas personas forman un gran obstáculo, forman una gran barrera en nuestro crecimiento o en nuestro desarrollo profesional. Y poder identificar si nosotros somos tóxicos o si estamos rodeados de personas tóxicas es vital para el éxito en nuestra vida. ¿Qué te parece, Brian? Creo que es algo... Muy, muy, muy, muy controversial digo, creo que todos los que nos escuchan y por supuesto los que estamos aquí presentes han pasado por estas circunstancias de toparse con personas tóxicas eh, y lo complicado y lo difícil que se vuelve, incluso mm, lo, lo tedioso que se vuelve pero también yo te pregunto eh, ¿qué tan dispuesto estás Porque el evento es neutro, la persona podría ser una tóxica, venenosa y de lo más ruin que se pueda ser, pero ¿qué tanto permites tú que te afecte? Y también te hago otra pregunta, ¿qué tanto tú permites que esa persona llegue a ti o quién te estás convirtiendo? para que ese tipo de personas se acerquen a ti. Exacto, vamos a partir de la de la base de que una persona tóxica es alguien que actúa a favor de sí mismo, que está enfocado en su propio ego y que no le importa el beneficio o el bienestar de otros. Es una persona que le cuesta mucho compartir y que evidentemente tiene muchas áreas de oportunidad en cuestión de heridas emocionales. ¿Por qué? Porque no ha trabajado esa parte que, que todos los seres humanos tenemos que hacer, que es nuestra sombra, que es nuestra parte oscura, y que una vez que la trabajemos y podemos integrarla, podemos eh, convivir en armonía con otros seres humanos. Sin embargo, las personas tóxicas traen esta parte eh, que no la han podido trabajar ¿qué y, opinan de eso? pues mira, tiene cosas bastante interesantes porque como tú dices, lo tiene que trabajar pero ¿qué pasa cuando mi tóxico favorito en la vida? dice, yo no soy tóxico, todos son tóxicos menos yo, y van a la tarotista y puros cincos, híjoles amigos, o sea ya con el 5 en un tarot ya estamos hablando aquí de un tema que tenemos que trabajar, y también es parte de esto, quizás tu persona tóxica favorita en el mundo, que puede ser tú mismo si no, no apuntes, primero tú Tienes que revisar qué es lo que no estás trabajando. Hay heridas, una toxicidad no es como que nació y, no, y listo, ¿no? Sino que tiene muchas cosas que trabajar. Heridas de abandono, negaciones, más que nada la bendita negación, por ahí empieza todo. También a veces este es su manera de relacionarse porque su círculo o donde trabaja o donde vive o la familia le dice, ay, está bien que robes, está bien que insultes, es normal, mira, es broma, ya le dije, ya le hice, y ve, no le pasó nada, no se murió. Sí, pero no necesariamente tienes que matar a... O sea, ya que quieres llegar a ese nivel, ya estás medio más malito de lo que parecía, ¿no? Pero tienes que considerar que quizás una mueca, que quizás una palabra, una acción, estás lastimando a otra persona, y es responsabilidad tuya saber qué estás haciendo y... Pues corregirte poco a poco, todo el mundo en algún momento somos tóxicos porque traemos heridas, cansancios, enojos y demás cosas, pero la pregunta aquí, o la diferencia entre ser tóxico o no, creo yo que es la conciencia, ok, yo me reconozco como una persona que en este momento está muy enojada, entonces la preguntas, ¿y qué haces cuando estás enojada?, ah, miento o digo groserías o lo que sea, ok, estoy haciéndolo, ¿qué voy a hacer con esto?, ¿me callo mejor?, ¿pido un momento?, ¿me doy mis cinco minutos?, o voy a hacer una explosión tipo Chernobyl para que todo el mundo se contagie con la misma toxicidad que yo traigo, porque pues hay que estar parejos, ¿no? O sea, imagínate nomás yo no voy a resaltar. Exacto, es, es la forma de canalizar eh, tus emociones también, ¿no? Antes de pasar a esa parte de, de cómo manejar o cómo lidiar con las personas tóxicas me gustaría mencionar algunos perfiles que están identificados como el manipulador, el controlador, el mentiroso y eh, estos son tres de los principales, hay más, está el mete culpas también y a, sucesivamente hasta el chismoso que puede ser este una parte importante una persona tóxica. Y dentro de estos perfiles se pueden esconder también tres tipos de patologías muy importantes. Una de ellas es el psicópata, el narcisista y el maquiavélico. Que también me gustaría que habláramos de de esos de esas clasificaciones a nivel eh, de psicología también. A ver, suéltalo. Ok. El narcisista es una persona que está muy enfocada en sí mismo, en el beneficio de sí mismo. Y es primero yo, después yo y luego yo. Y es una persona que va a utilizar a otro para conseguir sus propios fines y sus propios beneficios es una persona que la imagen de sí mismo tiene un ego sumamente inflado mm -hmm. el maquiavélico es una persona que utiliza a otros y que tiene ciertas eh, habilidades o intenciones que incluso pueden ser muy malas o que pueden ser como muy negativas tiene una maldad impregnada en, en su propia esencia en su propio ser mm -hmm. y el psicópata es una persona que biológicamente no tiene eh, esta parte de los neurotransmisores si no le permiten sentir empatía por el dolor de otro ser humano y entonces este psicópata prácticamente eh, deshace al otro ser, ¿no? Ahora, si nos fuéramos a esa polaridad de, del, del ser, que es como la parte oscura del ser humano. Se me hace interesante eso que tú dices, Isier, porque muchas veces decimos ¿es tóxico? porque es tóxico, ¿no? y ya, y bla, bla, bla, bla, bla y justificamos mucho, pero ¿qué pasa cuando esa persona, como tú dices, tiene una situación física, que puede ser este un tema a ver con psiquiatría, un tema que no nada más es voy a terapia ya, ¿no? Sino que pues tiene algo más, y sabes que hay muchas personas así, y sabes que te vas a topar, o tú eres esa persona, entonces por eso eh, quisimos tomar este tema de inicio, para para lidiar y poder eh, llevar a a puerto, a súper bien Todo, triunfando como siempre ustedes El trabajar El comunicarte El poder estar a veces hasta en silencio Con personas que tienen esas características Y no nada más estar señalando Porque es súper fácil decir Ah, soy tóxico y ya me vale, ¿no? O eres tóxico y por eso, no Hay más cosas, no hay que escondernos En la de pues hoy y ya, porque realmente Si supiéramos lo que cada uno somos No andaríamos poniéndonos un solo adjetivo Porque eso es muy muy poco y créanme que ustedes son muchísimo más de lo que cualquier persona les pueda decir, cualquier persona puedas eh, describir, e incluso ustedes por estudios, por eh, su físico, lo que ustedes quieran, ustedes son muchísimo más, así es que no quiero que estén escondidos de soy tóxico, eres tóxico, somos más, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que requerimos hacer? Primero, pensando en que estás en un círculo y te topas con una persona, ¿ok? Eh, tóxica ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Eh, un factor importante Es la observación observar tu círculo de personas que te rodea, hablamos de tu círculo familiar, en el entorno familiar, hablamos de tu círculo de amistades, hablamos de tu círculo profesional, hablamos de todas aquellas personas de las que tú te puedas rodear, observar cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus hábitos cuáles son sus actitudes qué tipo de cosas hacen, qué tipo de profesión desempeñan, a qué se dedican es analizar tu entorno, conocer a las personas, una vez que tú observas y canalizas a estas personas es importante que tú te preguntes a ti mismo ¿me suma este círculo o me resta? ¿me contribuye a ser mejor persona? ¿me contribuye a mi realización? ¿me contribuye a mi éxito? ¿encuentro paz en este espacio? ¿o todo lo contrario? y creo que eso es muy importante porque la primera vez les comparto que yo me topé con esta realidad de hacer este ejercicio de realmente analizar mi círculo social mi círculo familiar Fue muy, muy doloroso toparme con, con una realidad que es que a lo mejor un ejemplo, ¿no? O sea, una tía, un primo, eh, un amigo realmente estaba mm, con este comportamiento tóxico y el tener que, pues ahora sí que... O sea, cortar cabezas, dejar a lo mejor este círculo y Primero es tomar la decisión, creo yo Enfrentarte a, a tomar esa decisión y hacerlo Exacto, y uno de los círculos que más eh, trabajo nos cuesta Aceptar que es un círculo tóxico es el círculo familiar Por eh, los vínculos que nosotros tenemos con ellos Y nos cuesta mucho verlo También, sí, incluso lo... que nuestro papá y nuestra mamá o hermanos, tíos, familias son tóxicos Lo normalizamos, porque qué feo sería decir que mi mamá o mi papá o mis hermanos Y por ende yo soy tóxico y hago daño Porque normalmente no queremos hacer daño a menos que volvamos al tema de que ya sea algo un poquito más grave pero normalmente no buscamos hacer daño, entonces el hecho de que yo reconozca que yo le he hecho daño consciente o inconscientemente a alguien, está súper fuerte, o el reconocer el daño que me han hecho, o sea, no es tan fácil, o sea, aquí dices, ay sí, pongo dedo y listo, no, es fuerte. Exactamente, o sea, no solo es juzgar, es, sí, vas a analizar, sí, pero recuerda que eres las cinco personas con las cuales más te comunicas con las cuales más cercanía tienes. Entonces, si tú estás en un círculo de cinco personas chismosas o de cinco personas que siempre están hablando de manera negativa, pues obviamente, ¿qué crees? Tú eres el sexto chismoso o el sexto el sexto negativo en este caso. Entonces, es verificar también quién quién eres tú. Eh, verificar tu comportamiento, tu manera de hablar, tu tu manera de Mm, incluso de Pues sí, de juzgar O de analizar Porque es muy fácil ver el exterior Pero pues echarte una miradita al interior A veces cuesta Exacto, y hay tres puntos importantes Mencionamos el primero que fue la observación uh -huh. El segundo paso sería la aceptación Vamos a aceptar que mi familiar Que mi compañero de trabajo Que mi amiga, voy a aceptar incluso que yo Soy una persona tóxica Y el tercer paso sería la transformación ¿Qué voy a hacer yo con esa Eh, sombra que tengo, con esa polaridad que tengo y cómo la voy a usar a mi beneficio, cómo voy a usar esa polaridad de forma positiva, cómo puedo transformarme, cómo puedo sanarme y es revisar hacia el interior qué herida me está causando que yo actúe de esa forma qué evento traumático, qué creencia limitante, qué situación o circunstancia viví que me está causando que yo actúe de esa manera. Si lo vemos desde otro punto de vista, eh, son medios de supervivencia del ser humano, entonces es importante identificar qué te originó a eso y cambiar los mecanismos para que tú puedas sanarte y por consecuencia relacionarte de una forma positiva a nivel social, familiar, personal, eh, de pareja y en amistades. ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Para la sanación? Uh -huh. Ok, primero autoobservación a tu propio ser okay. Te vas a autoobservar tú ¿Qué tipo de actitudes tienes tú hacia tu propia persona, hacia tu entorno? Verificar mucho la parte de tu autoimagen ¿Qué imagen tengo yo de okay. mí? Cómo está tu autoestima, cómo está tu confianza, cómo está tu seguridad, qué eventos traumáticos viviste en la infancia, si tuviste algún abandono, si tuviste algún tema de rechazo, si viviste violencia familiar, si tuviste violencia de papá, si papá o mamá no estuvo, si tuviste algún duelo. Identificar eh, la etapa de la infancia sobre todo la más importante a sanar porque desde ahí se se originan estas conductas, entonces cuando tú haces esa introspección, cuando haces esa regresión hacia tu infancia y empiezas a notar que hay cosas que te generan mucho ruido interior y que te están diciendo es importante atenderlas si te abres a una terapia profesional con un psicólogo, incluso si ya es una patología te puedes abrir con un psiquiatra tú puedes transformar tu vida y te puedes integrar a la sociedad pero de una forma positiva de hecho, ahí hay algo que les quiero agregar, eh, no sé si alguien de los que nos escucha ha escuchado, básicamente, sobre constelaciones familiares. En constelaciones familiares decimos, por fidelidad a ti, lo repito, por fidelidad a ti o porque te abandonaron o porque te excluyeron o porque te, porque bla, bla, bla, lo agarro, lo integro a mí y lo saco. En este caso, hablamos de cuando sacas las cosas de manera negativa, en vez de poder, por ejemplo darle luz a alguna persona que sufrió, no sé, un abandono, entonces yo abandono para que vea lo que se siente. Y ahí es, lo estamos tomando de una manera negativa. ¿Qué puedo hacer? Pongo a la persona en su lugar, en, en el lugar del linaje que le corresponde y yo tomo mi propio lugar. Aquí es muy importante lo que les estamos diciendo porque no hay que cambiar el mundo desde afuera, hay que cambiar el mundo desde adentro. Una vez que ya nos observamos, una vez que ya decimos, ¿sabes qué? Tengo... 10 cosas tóxicas, pero de esas yo ahorita solamente me siento con la fuerza de poder lidiar con una, haz una, una ya te quedan 9 nada más, o sea tú puedes hacerlo, tú ve a tu paso, a tu ritmo, apóyate, no estás solo, de tu terapeuta, de un círculo o una red de apoyo como le dicen ahora, para que pueda salir más fácil y más limpio, porque el momento de, de enfrentar las cosas tóxicas tú solo, te puedes autoengañar, que también creo que es un, un punto que no habíamos tocado todavía, pero el decir, el yo ya estoy bien porque yo ya fui a 10 años de terapia, pero sigo haciendo la novena cosa que no he trabajado, ¿no? Sí, sí, porque es más fácil evadir, es más fácil de decir, o sea, no, yo ya estoy bien, no pasa nada, este, mira, yo ya tengo esto, yo ya me identifique o ya identifique esto y... Pero realmente es una evasión, realmente es algo que no te lleva a ningún lugar. Creo que el preguntarte constantemente para qué, dejar de preguntarse el por qué. ¿Por qué me pasan estas cosas? Es estar en la víctima, desde mi punto de vista. El para qué, para qué te hace crecer. Entonces, sí, como dices tú, siempre acudir a redes de apoyo, eh, acudir con un profesional... Eh, psicólogos en este caso psiquiatras y si ya identificas una patología este y apoyarte en tu red de apoyo como lo mencionan amigos que realmente eh, con los cuales confíes familiares en los que te puedas apoyar enteramente y es eso. Exacto, incluso te puedes abrir a una amplia gama de terapias alternativas como son las constelaciones familiares, como es el coaching, eh, como es la terapia con ángeles, incluso... Eh, cuando ya estás viviendo estas consecuencias de estar con una persona tóxica o de ser una persona tóxica, ya hay un impacto físico en el cual eh, todo el proceso emocional que tú has estado viviendo puede llegar a somatizarse en tu cuerpo y que tú ya requieras ayuda incluso de médicos, de homeópatas, donde tú eh, busques restaurar tu propia vida, integrar tu propia vida. Mencionaste un punto muy importante y una palabra que es víctima y por consecuencia la polaridad victimario. En, en la parte de, de hacernos conscientes y de hacernos responsables, ambos, tanto la víctima como el victimario, son tóxicos, están del otro lado de la moneda, son la polaridad y son los extremos. Entonces es importante saber que, que no hay una víctima, no hay un victimario, sino son aprendizajes, hacerse responsable, tomar ese aprendizaje, integrarlo en nuestra vida, hacernos conscientes y a partir de ahí hacer una transformación interna. Y se dice bien fácil no ya mira ya con esto yo ya me ubiqué ya estoy bien eh, creo que se las tratamos de decir de una manera súper sencilla porque sabemos que es doloroso o sea aquí los los tres que estamos de este lado de la que sabemos que darte cuenta de todo lo tóxico lo tuyo lo de él lo de ella lo de lo de todos es difícil porque solamente puedes ver lo que tienes Ay, es que estás es mentiroso. ¿Y tú cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces dijiste que la dieta es el lunes y no lo hiciste? ¿Cuántas veces dijiste? Poquito, no se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces los que tienen hijos les, los amenazan con el coco? ¿Los amenazan con eso? Eso es mentira. Sí, lo siento a los niños que estén escuchando esto. No sé por qué están escuchando esto, pero hola, bienvenidos. Eh, son mentiras. Es una mentirita piadosa. ...es una mentira... ...entonces empezamos a revisar que otras mentiritas... ...por ahí traemos... ...que no pasa nada porque es el lunes... ...ya pasaron tres años y tu, tu cuerpo puede tener problemas... ...ya pasó esto y sabes que de poder haber ido a terapia... ...en un año ahora ya pasaste a psiquiatría... ...ya te pasó un accidente, ya perdiste tu familia... ...ya perdiste a tu pareja, ya perdiste tu trabajo... ...por algo que era tan sencillo como quizás... ...literalmente agarras una almohada, te la pones en la cara... ...y gritas con todo lo que tiene en tu alma y te descargas, porque pues a todos nos pasan cosas, jóvenes ilustres, no es nada más como de ay, es que es un tóxico porque nació tóxico, como decimos, son varias cosas, quizás yo no me enoje a la décima, pero a la onceava te voy a cobrar 12 o sea, hay que verlo también. ¿Y qué tan importante es la liberación? Lo que acabas de decir, ¿no? Porque también un dato muy importante es, eh, las mentiras crean un peso un peso que es como si tuvieras una mochilita que cuando o sea, cuando naces es como si cargaras una mochilita, ¿no? Entonces, cada vez que tú pues realizas una mentira, vas vas cargándole el peso a esa mochilita, igual cada vez que sientes culpa, cada vez que te sientes mal, cada vez que que te enfrentas a personas tóxicas o que tú te vuelves tóxico, y eh, pues vas echándole peso a esa a esa, a esa mochila y obviamente pues qué va a pasar el camino que vayas a re, que vayas a caminar vamos pues no va a ser nada ligerito no va a ser sencillo y era lo que hablaba de didier el, al principio no acerca del éxito creo que es muy importante la liberación para que tú puedas caminar el camino que tú quieras el camino que tú que para ti sea el éxito Eh, para que sea ligerito para que camines con con agilidad incluso hasta con rapidez totalmente y es toda pie a que mencionemos otra parte muy importante que es la inteligencia emocional un factor primordial para poder trabajar con nuestra parte tóxica y poder lidiar con las personas tóxicas allá afuera ¿no? primero es el trabajo hacia contigo y después el trabajo allá afuera la inteligencia emocional es base primordial para poder vivir y convivir en armonía con otros seres humanos y creo que es el punto clave, es la medicina para que las personas nos sanemos y podamos relacionarnos de una forma sana con otros seres humanos, eh, esto suma y aporta mucho al, al crecimiento personal que es el desarrollo de la inteligencia emocional, el saber lo que sentimos y hacer con lo que sentimos algo positivo con Un ejemplo de inteligencia emocional, ¿cuál sería? Hablándolo como en términos terrenales, en términos de, por ejemplo… Cuando invocas un ente… Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, perdón, era más terrenal, <risa> una disculpa. Sí, sí, o sea. elevado, ¿no? sí, sí un disculpa, ejemplo disculpa. De, de la vida cotidiana eh, para que a toda la gente que nos escucha, pues le quede súper claro. El ejemplo que se me viene ahorita a la mente es una persona que está sumamente enojada, pero como ya fue a clases de inteligencia emocional, su enojo lo canaliza a través del ejercicio y decidirse al gimnasio antes de explotar con su familia. Es una persona que está tomando conciencia de la ira, del enojo que trae dentro y decide sacarlo a través de una actividad física que lo va a beneficiar a su cuerpo, que le va a traer un beneficio de regreso en lugar de proyectarlo hacia la parte del caoso de la destrucción. Así que chicos o chicas, hombres o mujeres, si ven por ahí por en la calle a una persona que va corriendo y chola, no paren, ya saben, no lo, no lo frenen, está educándose emocionalmente. De hecho, otra manera también de inteligencia muy aplicable cuando estás en un trabajo, digamos que te cortaron y tienes que ir a la oficina y tú tienes que verte radiante, no porque a ti nadie te tumba, entonces vas a... Y resulta que, pues es que también tomaba agua. Y pues yo no puedo ya con eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque tú, por siempre, mira, firme, toda elevada. Ok, te vas al baño, respiras, reconoces que estás triste, que te duele muchísimo lo que pasó. Si usas maquillaje o algo que se pueda ver, igual límpiate, llóralo, pero vas a llorar con ganas, no gritando, si no vas a llorar que esas lágrimas, ¿han visto a los bebés cuando lloran que tiene unas lagrimotas? Sí. Vas a sacar esas lágrimas y tienes dos minutos porque necesitamos verte triunfar en tu junta, entonces sácalo, libéralo, realmente acepta esa tristeza, llóralo, si tú prefieres este escribirlo, por, a veces en, en la oficina tenemos unos postit puedes poner estoy triste, estoy triste, estoy triste, me duele muchísimo y te lavas tu carita, te pones súper bien y vas a la oficina. El punto no es trágate la emoción, sácala. A veces tenemos que sacarla discretamente porque de repente es de que, ¿quién está en el baño? ¿La llorona? No, es alguien a quien la dejaron y creo que es algo importante que puedes hacer. No te tragas la emoción al rato, puede ser una enfermedad más fuerte o incluso empezamos con una gripa, ¿no? Algo más ligerito para no ponerle un nombre más este escandaloso a, este, a esta situación. Mencionaste dos cosas muy importantes La primera es que vivir las emociones tal y como son O sea, creo que es algo muy importante Nos han educado, bueno, la educación mexicana así es, desgraciadamente Que desde pequeños, básicamente a la mayoría de los hombres Pero en general, ¿no? O sea Eh, si lloras, eh, pues no eres hombre, ¿no? O por ejemplo... No, estás este estás en tus días si eres o es, mujer. Exactamente, o, o por qué de, lloras, ¿no? Hasta, incluso los papás le preguntan a los niños, ¿por qué lloras? O sea, no llores. Y creo que el llorar, el sentirte triste es una emoción que te indica que estás vivo. Así que disfrútala, vívela, eh, obviamente aprende a canalizarla. Eso es lo importante. Sí. Y la otra cosa que mencionaste Muy importante es acerca Un tip que, que lo hacemos En coaching eh, Que es básicamente lo que dijo Itzel Que nosotros lo llamamos Movimiento de poder ¿Qué es un movimiento de poder? Cuando tú te sientas en un Estado bajo De energía negativa, de energía Baja y requieres hacer no sé, Entrar a una junta por ejemplo Hacer una conferencia ...o simplemente convivir con familiares y requieres pues disfrutar el momento con tus familiares... ...puedes meterte un baño, como lo dijo Itzel, y hacer un movimiento de poder. ¿Qué es un movimiento de poder? Es combinar eh, un movimiento corporal, un pensamiento diferente al que estás teniendo... ...o sea, si es un pensamiento negativo... Eh, pensar en algo positivo, por ejemplo, eh, alguna emoción que tuviste cuando la primera vez que te enamoraste O la primera vez que lograste, no sé, algún éxito profesional o personal que para ti fue, por ejemplo Quizá hasta haberte comprado un coche, la, esa emoción que sentiste Recordarla, eh, obviamente recordarla y, y traer todos esos pensamientos positivos Y el movimiento de la lengua Obviamente no es como para Beborear, es para... Ah, entonces no, ¿sabes qué? <risas> es para que tú te repitas a ti mismo O a ti misma lo que vales ¿Sí? Y haces ese movimiento de poder Esas tres cosas al mismo tiempo Y tu energía va a cambiar y vas a salir Super dispuesto, dispuesta A lo que se viene A triunfar como siempre Totalmente, eso sería en, el, en la parte De los recursos que tenemos Nosotros mismos como como seres para poder autoayudarnos ahora bien si llegamos a un punto donde ya estás entrando en una crisis si llegas a un punto donde tienes una depresión donde ya desarrollaste una ansiedad si llegas a un punto donde incluso se empieza a hacer presente algún trastorno o alguna otra situación es importante que sepas que hay ayuda para ti y que tú puedes abrirte a pedir ayuda y que siempre va a haber terapeutas personas dispuestas a ayudarte a guiarte para que tú puedas salir de ese estado y que empieces un proceso de autoconocimiento con la guía de tu terapeuta de tal forma que tú puedas empezar a transformar tu vida. Entonces hay que usar los recursos que tenemos nosotros para poder autoayudarnos, autosanarnos y cuando ya no podamos es importante pedir ayuda para canalizarnos con un profesional. Pero también es importante hacerte ver que sí, o sea, pide ayuda pero... ...también ayúdate, o sea, déjate ayudar... ...exacto, vamos de la mano... ...es uso mis recursos... ...y si mis recursos ya los agoté... ...y ya no puedo, me abro a pedir ayuda... ...para que yo pueda salir... ...de, de esta situación que estoy viviendo... ...entonces... Eh, ...es una serie de pasos que nos pueden con, ayudar... A, ...a sanarnos, sobre todo en este proceso... ...y ya que vimos... ...para adentro de que realmente... ...el tóxico, sí, si sí, sí eras tú... ...lo siento mucho, alguien te lo tenía que decir ahora qué pasa cuando tengo que lidiar con el tóxico que está afuera, o sea, imagínate, yo ya fui a mi terapia, yo ya fui con mi coach, ya salí yo triunfando, brillando como siempre, y llego a mi casa, a mi realidad, con mi mamá tóxica, mi papá tóxico, mi hermana tóxica, mi hermano tóxico, y todos son tóxicos, menos yo, porque yo ya fui a terapia, ¿eh? que les quedé bien claro. Y ahora sí, ¿qué hago? Porque yo ya vi que tienen ciertos comportamientos Pues que, que según mi terapeuta y según mis propios traumas, pues no son muy buenos, ¿no? Ahora sí, ¿cómo lidio con alguien que está afuera? Ya no soy yo. Creo que cuando es en términos de familia se requiere, toda acción se requiere con mucho amor. Con mucho amor, pero también con mucho amor de, de soltar, ¿no? También... Eh, Sí, de soltar, o sea, algo que, que genere... una Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una situación familiar, muy personal. Eh, mm, mi padre se pelea mucho con, con el tráfico de las mañanas. Entonces, va con, el, con los vidrios eh, arriba y, y va mentando madres. Y esa energía de, de las palabras y la energía como menta madres, pues pues si sí trae a todos los que vamos en el coche, si sí trae como un peso energético, pero qué tan dispuesto es, estás, o sea, esta puede ser una circunstancia, un ejemplo eh, qué tan dispuesto estás que a, a que eso te afecte y cómo cómo trabajarlo, no cómo canalizarlo. Creo claro. que se requiere con desde mi punto de vista, no sé ustedes qué piensen, pero con mucho amor. No sé ustedes cómo, cómo lo vean. Totalmente, de Todo hecho amor. El, el paso básico para poder trabajarlo en cualquier área es la comunicación La forma en la que tú te estás comunicando con tu papá, con tu mamá, la forma en la que te comunicas con tu jefe La forma en la que te comunicas con tu pareja, con tus amigos eh, Lo importante no es lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir, esta Exacto. frase aplica Y si tú llegas y, y armoniosamente, pacíficamente, de una forma contundente, a veces se va a requerir de una forma que sea firme, incluso vas a ejercer el poder de tus límites, le puedes hacer saber ciertas actitudes que te están molestando y le puedes pedir o puedes llegar a un acuerdo en el cual se haga un compromiso de cambio y por consecuencia vas a tener un resultado positivo. Ahora bien, esto no es como una reglita de A, B, C, no sucede así, pero es importante eh, cuestionarte a ti mismo cómo te estás comunicando con las personas de tu alrededor, con las personas que tú estás en convivencia y qué es lo que dices al momento que tú te estás expresando y cómo estás ejerciendo el poder de tus límites. Límites que sean sanos, claros y amorosos, sobre todo, te van a ayudar a que tú tengas una mejor convivencia. Y yo agregaría medibles. ¿Por qué? ¿O medibles de dónde lo sacas? Traumada. Ah, pues miren, les cuento un poquito. <risa> Básicamente, parte de mi trabajo también es que todo lo que decimos sea medible. Puede ser cuantitativo o cualitativo. En este caso podemos decir, ¿sabes qué? Del 1 al 10, ¿qué tanto me altera que mi papá esté gritando? 10. Ok, cuando me altera, ¿yo qué hago? Me cierro, me pongo audífonos. Ok, pero ¿sabes que en algún momento de la vida eso o se te va a hacer normal o... Y cuando ya no griten en el carro te vas a sacar de onda. O te va a hacer que cada vez que te subas a un vehículo te dé como que esta ansiedad de ahí va a pasar algo. O cuando tengas que enfrentar algo lo evadas. Si se fijan aquí estamos viendo varias cositas. Pero también es importante, eh, yo diría que la prueba del error nunca falla Porque no les podríamos decir, ah, es que siempre que te pase el caso A vas a hacer Z. No, no. Puedes decirle, ¿sabes qué? Me asusta, ¿sabes qué? Ay, pues es que no aguantas nada, ok, no funciona ¿sabes qué? si sí voy a uh, mejor ponerme audífonos, ay, es que se enoja porque me pongo audífonos, ok, ¿sabes qué? Voy a tratar de evitar hacer esos viajes, ¿sabes qué? Voy a, a entender o conectar con ese coraje o esa frustración que le da a la persona que maneja esto, o ¿sabes qué? Voy a conectarme con la necesidad de movimiento que tenemos todos, ¿no? Porque si no, porque habría tráfico. O sea, habría que ver qué te funciona a ti y cuándo lo puedes usar y cuándo no. Porque imagínate, eh, en este caso muy específico, ¿no? Está en el tráfico mentando madres y qué tal si tú también lo, lo agarras y empiezas. ¿A dónde van a llegar? Quizás puede ser que le hagas entrar en una catarsis de risa. Porque decir, mira este, igualado si yo estoy acá haciendo mi drama y ya, ya somos dos, ¿no? O puede ser que se enoje y así te vaya. Porque al final de cuentas, eh, siempre el que maneja, independientemente quién es, pues es una figura de autoridad, porque básicamente tu vida está en sus manos. Y a mí me enseñaron algo que me dicen, el que maneja es amo ah, y señor, tú te callas hasta que te bajes y puedas saber que estás vivo, ¿no? Entonces, este hay, hay que probar y hay que entender también la dinámica que tengo yo con esa persona. Digamos, eh, alguien más lejos, ¿no? Para no meterme ahorita con los papás. Sí. <risa> Mi jefe me está llevando a un este a una reunión de trabajo y va mentando madres y yo tengo que ser la cara feliz y radiante porque el cliente está como, sabes que ya me voy. Y tú de que tienes que poner tu cara bonita y tu jefe viene así, de, respira profundo, alineo mis chakras, le rezo a no sé qué dios. Pero hay que ¿qué puedes hacer. Volvemos al punto. Si tú ya te conoces tú me vas a decir qué haces, sabes que mientras va haciendo esto, yo este soy reikista, hago símbolos, me calmo, medito, respiraciones, dibujo, eh, hay aplicaciones en el celular para colorear lo que tú quieras, pero es por eso lo más importante aquí es conócete, para que no sea este yo o algún terapeuta o alguien quien te imponga, porque tú te tienes que conocer, quizás a algunas personas les funciona cantar, a otras les funciona aguantarse hasta que puedan estar en un lugar a salvo a otras este estar en el celular, jueguitos lo que tú tú consideres porque son situaciones que siempre van a pasar o sea que yo quisiera decirte, ya escuchaste esta, este espacio, esta plática de súper interesante y ya no te va a pasar nada, pero no, si sí tienes que aprender a lidiarlos y a lidiarte a ti misma, sabes que estoy viendo que esta persona es así, ¿cómo actúo yo cuando alguien está enojado? ¿cómo actúo yo cuando alguien está triste? o si han tenido la... Pues no sé si es la suerte, pero eh, estar en, en una crisis de alguien que empiezan a llorar, a gritar y tú cómo actúas como eso, te puedes quedar tranquilo, puedes apoyar, no puedes, le llamas a otra persona. Todo eso es importante eh, para que te conozcas a ti mismo y también para que sepas cómo lidiar. Sabes que la primera vez quise ayudar y grité y no funcionó, la segunda vez grité y sí funcionó. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la variante? La observación. Y el autoconocimiento es la clave de todo, de todo el éxito que te puedas imaginar en todos los canales. No nada más es en el personal, pareja, trabajo, incluso hasta para agarrar el camión, ¿no? Va súper enojado el del camión, sí me ha pasado, yo creo que ustedes también. Y tú vas rezándole, es más, te inventaste santos, ya con eso te digo cómo ve el, el chofer, ¿no? Para llegar y llegas y tú como que, Dios mío, gracias a todos los otros santos que inventé las entidades. No sé a quién más le dije, pero muchas gracias, ¿no? Y es precisamente eh, parte del punto que queremos ver. si sí es un tóxico que está fuera porque está enojado, porque su situación, porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y quizás tú no te vas a poner a hablar ahí con el chofer y decir, sabes que yo soy coach. Este es tu momento de sanar, ¿no? porque no te va a escuchar? Y también es otra cosa muy importante. Normalmente los tóxicos no escuchan. O si escuchan, es para usarlo en tu contra. Así es que los límites, como decía Didier, son muy importantes. El autoconocimiento también y el análisis de la situación. No todo en todo tiempo. Sí, creo que como dices, eh, no, no todo aplica siempre en, en las circunstancias, ¿no? Por ejemplo... Pues yo pensaría, ¿no? En hablar con, con mi papá Pero qué tal si es el chofer Un taxista el Del camión, o sea, no sé Pueden ser muchos, muchos factores No puedes llegar con esa persona Y plantarle una situación y hablar con esa persona Pero si puedes Por ejemplo, en una situación de trabajo Creo que lo más conveniente De cómo lidiar con una persona tóxica Es Desde mi punto de vista, ignorando Creo que la persona tóxica se puede dar cuenta al momento que tú empiezas a ignorarlo, se puede dar cuenta que no tienes no tiene poder sobre ti. Obviamente eh, es mucho trabajo interno, es mucho trabajo de entender al otro, también de empatizar al otro, porque sí, a lo mejor está haciendo su acto tóxico del día y te está envenenando el día, pero... También es entender, no sabemos eh, cuál cuál sea su vida ¿no? después del trabajo o no sabemos, por ejemplo, en el caso del, del, del chofer, ¿no? del camión o del taxista, no sabemos qué, qué situación tenga en su vida. ¿no? También empatizar un poco con, con esa persona ¿no? y a partir de ese momento generar pues este vínculo de indiferencia. Desde mi punto de vista No sé ustedes qué opinen Pero desde mi punto de vista es esto Generar este punto de indiferencia Ignorar eh, Empatizar Y obviamente marcar los límites En un momento más tranquilo ¿Sabes qué? A mí no me hables así eh, La manera en la que me hablaste no es la adecuada Por favor, te te pido que no te vuelvas a erigir De esa manera conmigo Quizá puede ser No sé ¿Ustedes qué dicen? Eh, yo creo que lo importante no es lo que te pasa sino cómo vas a reaccionar a lo que te pasa y para que tú llegues a ese punto de una madurez emocional, de un equilibrio emocional es importante el autoconocimiento que mencionaba Ixel y dentro de ese autoconocimiento está la parte de la autoestima, la parte del autoconcepto, la parte de la autoimagen que evidentemente se desarrollan desde nuestra infancia y que todos traemos áreas de, por, de oportunidad en ese en ese sentido, pero que si nosotros empezamos a trabajarlo y nos empezamos a ser conscientes de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué nos gusta, qué no nos gusta, si nosotros empezamos a conocernos más y a trabajar en nuestras fortalezas internas, vamos a poder marcar límites allá afuera, límites más sanos, más pacíficos, sin agresión que, que deriven en cuestiones de violencia, o bien vamos a poder comunicar mejor nuestras emociones, porque sabemos quiénes somos, sabemos cómo reaccionamos e incluso conocemos nuestros propios límites internos y conocemos cómo somos ante diferentes procesos o situaciones que, que estemos viviendo o que vayamos a vivir. Eso es importante. Entonces yo invitaría al público que nos escucha a que trabajemos la autoestima, la seguridad, la confianza y que sepan de que ustedes son seres valiosos y son seres que merecen ser tratados de una forma amorosa, pacífica y estar en un entorno sano. Eso es algo importante que yo quiero hacerles llegar a todos. Sí, y de hecho también algo importante que me gustaría agregar a todo lo que hemos estado diciendo es que todos tenemos una historia, ¿no? Entonces quizás, ¿sabes que Mi manera de lidiar con gente tóxica en este momento es darle un santo puñetazo en la nariz y que le salga como joroba. Ok, ya lo hiciste. Qué padre, qué emoción. Hazte cargo de lo que hiciste. Ah, es que es un tóxico porque golpeó. No, es una persona enojada. Muy brusca, sí. Quizás muy harta, sí. Pero si su cotidianidad no es estar golpeando gente habría que entender que hubo algo o una situación o ya fue límite entonces también los invitaría en este caso yo a que antes de que se les vaya a ocurrir hacer un zafarrancho de golpear a su jefe yo sé que es la fantasía de todos pero vamos a controlarnos tantito antes de que llegue a ese punto de verdad, tómense un minuto yo no les voy a pedir más cinco minutos y que vayan y hagan... no, si un minuto nada más para que puedan ver en ese jefe, en ese trabajo, en ese taxista, en esa persona que está fuera en esa institución que está fuera algo de sentimiento. ¿Cómo sienten a esa persona? ¿Está enojada por qué? ¿También la presionaron? ¿Tiene problemas personales? ¿Quizás le acaban de decir de una enfermedad? ¿Acaba de fallecer alguien cerca? ¿Y quizás su manera... Es sacarlo de, de, así de intenso Cuando ustedes también estén pasando por una situación muy intensa ¿Les gustaría también que la primera reacción de la otra persona Sea la que ustedes harían? Si es un no, no me gustaría que a mí me golpearan la nariz Porque le estoy pidiendo esto Sino que entendiera y lo hiciera Entonces los invito a tratar de hacer eso Ay, es que a mí no me valoran porque son unos tóxicos ¿Y tú cómo te estás valorando? Exacto, porque discúlpame Pero nadie está allá afuera para valorarte O sea, el... Lo primero es el, el valor que tú te das a ti mismo. Ahora, un punto importante es no compres procesos ajenos. Exacto. No te metas en temas que no te correspondan eh, a menos que te pidan ayuda. Eso es importante. Y dónde estás poniendo tu atención, ahí va a estar tu poder y ahí va a estar tu energía. Si tú no le das atención, si tú no le das poder, si tú no le das energía, si no cedes tu poder, eso va a estar en ti conservar tu centro no siempre se va a poder hay veces que si sí te van a mover de tu centro porque no estás bien parado porque a lo mejor tuviste un mal día pero en ese momento te vas a acordar que tienes recursos de inteligencia emocional te vas a acordar de todos esos recursos internos que tienes y los vas a empezar a poner en práctica esto es práctica práctica práctica práctica, práctica de tal forma que se llega a ser un hábito y fluye naturalmente en ti de hecho, se dice súper fácil, como dice Didier. Ah, mira, aquí fácilmente. Le están cayendo 20, ¿sí? Aquí estamos echando pedradas. Quizás a la Kelarra ya sean dos personas después de estar lluvia. Claro que no. Quizás el Brian un límite con nosotros. Claro que no. Pero es muy importante eso que dice Didier. Practicarlo, porque realmente no te va a salir a la primera. O sea, la primera vez que yo quise poner un límite, le menté la madre a Bueno, disculpa, estaba aprendiendo, ¿no? Pero fue porque yo no sabía poner límites, a mí me habían dicho, "Ay, que te hagan lo que tú quieras, y aguanta Y hubo un día que pues ya no pude, o sea, ya de 15 años de aguantar, ya no pude y, y fue como que, "¿Qué me dijiste?" Y yo, "Que no." Y otras groserías que no voy a decir aquí al público porque no sé, ¿verdad? Pero este ya después fue de, "Por favor, no." O "En este momento no." Y es como de, ay, bueno, ya no me aventó la madre, ¿no? Ya como quiera, ya es un poquito menos. Y así van a ir. Y de repente, como le pones límite a una persona, a otra no. Hace poco eh, tuvimos una experiencia muy muy rara, este Didier y yo, referente a... Tenemos un, un proyecto juntos que se llama Caminos holísticos y nos hicieron una, una carta, se llama Sinastría, es comparar dos cartas natales. Y se me hizo muy gracioso porque decía... Eh, tenemos una, una, un tema ahí con Marte Que para los que saben de un poquito de astrología Puede hablar de voluntad O de que nos vamos a agarrar a botellazos O sea, depende Y resulta que nos decía Es que ustedes nada más sepárense Y yo de que ¿Por qué? Yo quiero violencia, sangre, calla Y fue de que Es que ustedes nada más si se enojan Necesitan su espacio Y después van bueno, a volver a hablar como si nada Y yo dije ¡Ay! Y la sangre, yo me quería pelear con Didier. Y, y me di cuenta que efectivamente, este cuando yo estoy muy enojada, solamente no hablo ya. Y curiosamente él también. Y es como de, ¡ah! Sí, es cierto. Y traemos la broma, ¿no? De que cada quien a su rincón. Y ya cuando se domestican los dos, regresan y ya platicamos de más proyectos. Aíslate y despéjate. Ah. Sí. Aísle y despéjate. Y... Conmigo creo que es diferente. Conmigo es como... Gobiérnate. <risa> gobiérnate gobiérnate sí, oye, uno está acá con el chat en la computadora y alguien <risa> manda ciertas cosas pero... exacto, ahora vamos a ir a la, a la parte un poco más extremista a la parte de cuando ya no puedes ejercer el poder de tus límites, cuando ya le intentas que conciliar, cuando ya llegaste al tema de la comunicación, cuando ya le buscaste de mil formas y no pudiste entablar un ambiente de armonía. ¿Qué hago? Si estás en una relación de pareja, me separo, si estoy en una en vínculos familiares y se están volviendo muy tóxicos, tomo mi espacio, me independizo, si estoy en una relación de amigos, cerramos ese vínculo, si estoy en una relación profesional, renuncio Y a mi trabajo, ¿qué hago cuando ya estoy En una situación donde excede mis límites? Corre, Fores, corre <risa> Corre, por corre favor sí. te... ah. Ahí creo que depende mucho De cómo seas, porque hay gente Que puede durar toda la vida en un ambiente Tóxico y está... ¿Normal? Normal. Otras personas pueden decir, sabes que yo no aguanto con el tema personal, yo yo prefiero perder amigos, pero no al, a la persona que me está poniendo el cuerno cada rato. O sabes que yo prefiero perder a la persona que me pone el cuerno, pero no a mi trabajo donde me están este, humillándose o bajando y así. Entonces, aquí habría que ver si realmente ya está muy complicado, por algo llegaste a ese punto para empezar. ¿Qué fue el primer paso, el primer paso? la primera grosería, qué pasó para que tú lo vieras natural, segundo red de apoyo insisto, la red de apoyo te va a decir oye, como que no es normal que tu jefe te esté acosando caso real, caso real amigos caso real, o sabes que no es normal que tu amigo te esté pidiendo dinero cada rato, oye es que no es normal que tu pareja te esté golpeando, o sea, cómo cómo que a ti no te pegan, cómo que a ti no te acosan, cómo que a ti o sea, ahí es cuando entendemos que hay más realidades y por eso la red de apoyo quizás no es tu amigo del alma, y no le vas a contar de hasta hasta cómo naciste, ¿no? Pero quizás es esa persona que está esperando el camión contigo y que justamente está en una llamada y le, dice, ¿sabes qué? Su tatanita se separó porque la golpeaba. Y es como, ¿cómo? ¿Por qué su tatanita se va a separar si obviamente es lo más normal del mundo, ¿no? ...red de apoyo, nunca estás solo... ...si tú dices no voy a hablar con nadie... ...métete a YouTube, métete a TikTok... ...métete a otras páginas y ve otras realidades... ...porque si tú te estás sintiendo... ...como que algo anda mal... ...es porque probablemente sí... An ...algo anda mal, hay que ver qué es... ...y si es necesario poner demanda... ...correr... este ...ir a, un, a una institución, al DIF... ...pasarla en un hospital, los hospitales siempre están abiertos... ...la policía, no sé... ...cualquier cosa, si ya es un límite tan grave... Literalmente, corre, bríncate a la ventana, busca una manera, siempre va a haber una manera de poderte salir, pero corre. Ahora también, eh, ¿qué pasa? Un ejemplo, tienes en una mano eh, eh, un montón de, por ejemplo, piedras, y en la, en la otra mano tienes también piedras. ¿Qué pasa? No tienes con qué... Pues con qué agarrar lo, lo bueno, ¿no? Eh, yo te comparto esto como desde el punto de la prosperidad, complementando un poco lo que dijo Itzel, del, de la prosperidad. No tengas miedo a soltar, soltar relaciones. ¿Sabes el beneficio que te puede crear el soltar? O sea, de verdad, hagan este ejercicio recurrentemente. Observen quién en su vida realmente les está sumando. Sí, no estoy diciendo con esto que dejen de hablarle a medio mundo, no, pero quizá al momento de observar tu círculo eh, de amigos o de familiares, de conocidos, de compañeros de trabajo, te podrás dar cuenta quién te está restando. ¿Sí? Quién en tu vida te está restando. Entonces, es ahí cuando requieres poner acción. ¿sí? Claro. y no tengas miedo, no tengas miedo de soltar, suelta, de verdad comprobado. En la medida en la que tú sueltes, más abundancia, más prosperidad llega a ti Y no estoy hablando solamente de dinero Hablo de oportunidades, hablo de experiencias, hablo de amor incluso Hablo de todos los aspectos de la vida hablando en prosperidad y abundancia Entonces permítete soltar, suelta, suelta y deja que, que la vida también fluya Totalmente, y desde la parte de Los Ángeles, Los Ángeles siempre nos dicen que actuemos a favor de nuestra propia paz interior. Eh, ellos dicen toma decisiones a favor de tu paz y recuerda que siempre hay ayuda en el camino siempre vas a encontrar ayuda tanto de personas físicas como del mundo espiritual y si tú estás abierto a estos temas espirituales y estás abierto al tema de los ángeles puedes pedirle ayuda al arcángel Jofiel que es el arcángel de la sabiduría que va a ayudar a iluminar nuestros pensamientos para que nosotros podamos tener claridad y poder tomar las mejores decisiones E incluso puedes salirte a meditar, puedes salirte a hacer oración, puedes salirte a hacer respiración. Eso te va a ayudar a que tú regreses a tu centro y que puedas tener esa claridad mental para tomar un nuevo rumbo, una nueva dirección. Y recuerda que siempre que tú vas a soltar algo, algo nuevo viene para ocupar ese lugar. Y si tú eh, empiezas a, a trabajar en ti y empiezas a continuar en este proceso de autosanación, tú, tus relaciones o la calidad de tus relaciones va a ir mejorando poco a poco, de tal forma que mientras más sano estés, la calidad de tus relaciones va a ser mucho mejor y de excelencia. Ahora bien, cada relación nos deja un aprendizaje, cada relación nos deja... Un regalo y ese regalo es todo lo que pudimos aprender cuando estábamos en relación con esa persona, con ese trabajo, con nuestros familiares, con esos amigos y toma esos aprendizajes, aplícalos en tu vida para que no se te vuelva a repetir la lección y que sobre todo tengas esas herramientas muy firmes para... Continuar en tu proceso Y sí amigos, sí, yo sé que a lo mejor El hermano Didier te está diciendo eh, Cada relación Nos trae un aprendizaje Sí amigos, sí De verdad, aunque sea La persona más nefasta del mundo Aunque sea el ex Que te puso el cuerno con ¿Sabe cuántas personas? De verdad, vino a enseñarte Algo, descúbrelo Atrévete a preguntarte ¿Qué vino a enseñarme? Quizá a lo mejor vino a enseñarme a poner límites, quizá vino a enseñarme a tener amor propio, quizá vino a enseñarme a tener paciencia, a tener tolerancia, o quizá vino a enseñarme, no sé, mil infinidad de cosas, ¿sí? Entonces, descubre qué es lo que cada persona que ha llegado a tu vida o que está en tu vida, qué es lo que vino a enseñarte. Yo te hago esa invitación a ese ejercicio. Es muy poderoso y también, ¿sabes? Se vuelve... Con, desde mi perspectiva con mucho vínculo Con un vínculo muy amoroso Porque te das cuenta quién de tu círculo te está sumando Y es cuando te aferras Te aferras a, a tener esa amistad A tener esa persona cerca A tener esa familiar cerca Y te da gusto Entonces yo te hago la invitación A que hagas ese, ese ejercicio Quisiera ir cerrando con eh, Con un punto importante Con que en este caso es invitarte a que te abras a sanarte claro. hacerte esa invitación ábrete a la sanación eh, busca lugares de ayuda, si sientes que tienes un tema que trabajar, date esa oportunidad para que tú tengas esa, esa vida tan clara esa, vida, esa mente tan clara esa vida tan en armonía que tus relaciones puedan traerte solo paz, eso es muy importante Y ahora bien, toma esos regalos, aplícalos en tu vida y sobre todo a partir de hoy hacia adelante comprométete contigo mismo a aprender de una forma amorosa. No hay necesidad de sufrir en la vida, así que elige aprender a través del amor y pídele a Dios, Fuente Universo, como tú lo llames, que te dé experiencias armoniosas y amorosas en esta vida. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Ya para cerrar, yo les diría desde el punto de vista del tarot, cuando ves una carta tiene el problema y la solución, casi siempre cuando ven ciertas cartas dicen es que ya es el fin del mundo, sin embargo siempre que hay una oportunidad, siempre que hay una persona, siempre que hay una situación, en esa misma oscuridad está su luz, de la ira es la voluntad, por ejemplo, y podríamos hablar de mil ejemplos más. Sin embargo, pues el tiempo, el fuego, la que la reya se nos está yendo. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y pues Bryan, ¿con qué cerramos con broche de oro contigo? Con broche de oro de oro. ¿Qué significa el 5? Luego lo platicamos en el tarot. Luego el chisme, luego el <ríe> Yo te hago la invitación a que nos acompañes cada miércoles a las 7 de la noche a El Aquelarre y que puedas disfrutar de esta charla de tres perspectivas diferentes, de tres personalidades diferentes y que te abras a sanar como lo dice Didier, que te abras a sanar, a sanar desde el amor. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte cuatro. Cuídate mucho, bonita noche. Hasta luego. Apaga el fuego en la que la ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí